El caso no es volverte a ver, sino ver cómo vuelves, si merece la pena ya perderme o no perderte, no sé, si las historias las escriben aquellos que ganan siempre, nosotros que hemos perdido, ¿qué diremos de aquello que mataba, pero nos hacía más fuertes, como echarnos de menos y después pues a la cara de mil porqués, los mejores bulles son los que no encajan, pero con el tiempo sí, por eso mis brazos te sientan bien y no sé, era la... La respuesta favorita del destino para matarnos sin no hacernos bien ya que no existe peor camino que no saber ni dónde correr ni peor suspiro que mirarte y ver que nada va a cambiar que tienes que hacer lo que debes por necesidad a pesar de que lo que quieres se va que ha pasado media vida buscando tu otra mitad para pasar la otra media intentando Aún sigo esperando el día que compense todo el mal. Prefiero que digas no a no sé suya, se si sabrá, porque yo ya no sé nada. Te más libre Sé que no te puedo encarcelar Yo que entré en tu caula Para quedarme a vivir He empezado a odiar tu libertad El que sé que estoy perdido Pero no perdiendo Por eso me quedo conmigo un rato más Te llamaría suerte Pero creo en ti No quiero saber tus planes Solo quiero planear Suficiente